haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos 2. A leer, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 5 de julio del 2018. Un saludo especial para cada uno de ustedes que nos reciben a través de su receptor de radio, también equipo móvil, celular y computadoras en América Latina, en los pueblos, comunidades indígenas, comunidades campesinas. Gracias, gracias por recibirnos. Ya estamos listos, listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, revelan informe en Perú que destaca la crueldad contra las mujeres. Hay asesinatos usando agua caliente y quemaduras contra las mujeres y los responsables son sus parejas. Y en Bolivia han revelado que en los primeros 6 meses del 2018 se registraron 61 feminicidios. El expresidente del Ecuador Rafael Correa denuncia un complot en su contra para desaparecerlo políticamente. Comenzamos en Perú, allí se vive una situación muy compleja y difícil en el caso de eh, las mujeres. Según un informe eh, ha revelado que eh, se han presentado 17 mujeres que han sido víctimas de quemadura por parte de sus parejas. Defensoría del Pueblo ha presentado un informe. Alexis Chávez de Radio Estéreo Villa en Lima, Perú nos informa. En Perú, al menos 17 mujeres fueron quemadas desde el 2017 hasta el presente año. Al menos 17 mujeres han sido quemadas por sus parejas o excompañeros sentimentales. El 17 de ellas murieron desde el año pasado hasta la fecha en una de las modalidades más crueles de feminicidio en el Perú. Según un informe de la Defensoría del Pueblo que ha sido publicado el día de ayer, el mayor número de feminicidios haciendo uso de combustible o agua hirviendo para quemar a sus víctimas se presentó en la región Arequipa con 4 casos, seguido por Lima con 2 ataques mortales. Asimismo, en las regiones andinas de Cusco, Puno y Ancash, la libertad y en la ciudad amazónica de San Martín, se produjo un caso en cada una de ellas. Los intentos de feminicidio por quemadura se produjeron en Lima en dos casos, en Anga y San Martín, Puno y igual número en Tacna. Estos casos han sucedido a la sociedad peruana como los más recientes ocurridos en Lima contra una mujer de 22 años de edad que murió el mes pasado tras ser rociada con combustible en un bus de transporte urbano. O el ataque sufrido por Juanita Mendoza, de 31 años de edad, en Cajamarca, por parte del ex conviviente de su hermana. El estudio de la Defensoría del Pueblo ha agregado que desde el 2017 hasta la fecha, también hubo tres feminicidios de mujeres embarazadas en Lima, así como en La Mayeca y La Libertad, y otras seis tentativas de feminicidio de embarazadas en Lima, Junín, Cusco y Arequipa, bajo otras modalidades de ataque. Mientras se matan a las mujeres en el Perú, el gobierno, sigo discutiendo qué hacer para contener esta violencia. Te de Radio Estéreo Villa para El Contacto Sur, informó Alexis Chávez. El problema de la violencia contra las mujeres es grave y delicado, no solo en Perú, también en varios países latinoamericanos. Hemos tenido denuncias de Colombia, de Honduras, de México, Pero en Bolivia, en los primeros 6 meses del 2018 también se han registrado 61 feminicidios y 37 infanticidios. Rosmary Mamani de Herbol Bolivia nos informa. El fiscal general de Bolivia, Ramírez Oguerrero, informó que de enero a junio de dos mil dieciocho, Bolivia registró sesenta y un feminicidios, treinta y siete infanticidios en todo el país. Según el cuadro estadístico, en la ciudad de La Paz se registraron once casos de feminicidio, dieciséis en Santa Cruz, dos en Cochabamba, siete en Oruro, cuatro en Chukisaca, cuatro en Tarija y Potosí, dos en Beni y un caso en Pando. Hasta el treinta de junio tenemos sesenta y un feminicidios en total en el país. Es una cifra que, que preocupa sin duda. En Santa Cruz hemos tenido 16 feminicidios, en Cochabamba 12, en La Paz 11, en Oruro 7, en Chuquisaca 4, en Tarija 4, en Potosí 4, en Beni 2 tiempando 1. Respecto a los infanticidios, 20 casos se registraron en la ciudad de La Paz sede de gobierno, 7 en Santa Cruz, 5 en Cochabamba, 2 en Beni, 2 en Oruro y 1 en Chuquisaca. Tema de infanticidios, tenemos 37 eh, en lo que va del primer semestre, 37 con 2 casos en el Beni, 1 en Chuquisaca, 5 en Cochabamba, 20 en La Paz, 2 en Oruro eh 7 en Santa Cruz, un total de 37 infanticidios en en defensores de la vida en 2018. La autoridad señaló la baja de tareas preventivas para evitar que estas cifras sigan elevándose. Desde Erbolá Paz, Rose Marimamani para Contacto Sur. Y atención, hay una alerta alerta bien grande para toda América Latina. Resulta que las de la Defensoría y organizaciones no gubernamentales en Colombia Han lanzado una alerta por el asesinato por los asesinatos de líderes sociales, Defensoría del Pueblo habla de 155 mientras que organizaciones sociales hablan de 116. Más allá de las cifras, lo cierto es que es preocupante el asesinato y la muerte de defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Diversas organizaciones sociales y Defensoría del Pueblo prendieron las alarmas en Colombia por los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se viene presentando y manifestaron que es una problemática que no de no se debe esperar a que se agudice. Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos reportan que luego de la firma de lo, del acuerdo de paz se cuentan por cientos los miembros de estas comunidades asesinados pese a que se han dado las alertas respectivas. Defensoría aseguró por su parte que son constantes los llamados que hacen estas personas para evitar ser asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz En lo que va corrido de este año son 116 los líderes asesinados, lo cual refleja que se mantiene el aumento constante en el número de ataques contra esta población. En el 2017 fueron 191 homicidios. Este año ha sido una catástrofe para los líderes sociales quienes en su mayoría son del sector rural, campesino, de comunidades afrodescendientes e indígenas, dijo Leonardo González, director de el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que desde la firma de los acuerdos de paz, a la fecha en Colombia cada 4 días asesinan a un líder social. Los tres perfiles que concentran casi el 60% de la victimización son líderes de restitución de tierras, líderes que querían participar en política, líderes que denuncian las necesidades de sus juntas comunales y que presentan y que se enfrentan a eh, también proyectos extractivistas. Estas organizaciones sociales señalaron que otro de los factores que originan estos asesinatos está relacionado con la guerra que hay entre grupos armados ilegales que disputan los territorios y que estuvieron bajo la influencia de organizaciones armadas y organizaciones delictivas. La Defensoría del Pueblo... En este caso el defensor Carlos Alfonso Negrete Mosquera confirmó que 311 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde el 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2018. El expresidente de Ecuador Rafael Correa calificó la orden de detención emitida por la justicia ecuatoriana como un complot del actual gobierno en contra de él, se persigue Eh, borrarlo políticamente, asesinarlo moralmente y también jurídicamente. Aseguro que Interpol rechazará la petición de eh, de que lo puedan extraditar o detener. Sin embargo, dijo eh, Rafael Correa que no existen pruebas sólidas y contundentes que lo vinculen con la denuncia y la acusación de haber ordenado en el 2012 el secuestro en Colombia del opositor político Fernando Valda dice hay testigos que han asegurado que se ha pagado dinero para tratar de crear testimonios falsos. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Rafael Correa a medios internacionales. En cuanto al proceso en sí mismo, en Ecuador, ¿cuál es la estrategia? Mire, la estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron la por ejemplo, la seguridad presidencial o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Con prisión preventiva. Ya mismo viene la audiencia de preparación al juicio. No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí. Hay un tipo que le ofrecieron eh, premiarlo sin culpado a Correa y dice que yo le he llamado al presidente de la República llamando a un policía. Se imagina. ¿Dónde está el teléfono? Lo voté. ¿De qué número llamó? Era privado. Eh, también hay declaraciones públicas del anterior eh, jefe de inteligencia diciéndole, mira te ayudamos en todo, te dejamos libre en todo, te damos trabajo, plata, si incriminas al presidente y él muy noblemente se ha negado, lo ha declarado públicamente. Entonces no tiene nada contra nosotros, pero nos van a llamar a juicio. Y cuál es el problema? Si no hay la presencia del acusado, el juicio se detiene. Entonces la estrategia, con la orden de detención absolutamente ilegal, que sería imposible en cualquier país, además de no tener inmunidad como eh ex presidente, la jueza pidió que me levanten la inmunidad de la asamblea, pero para eso se necesitan 2/3 partes de la votación, 92 votos, no los tenían, y por simple resolución de 83 votos desacatan la orden judicial y dice, "Nosotros esto es improcedente, no tenemos que levantar la inmunidad porque correo no un expresidente." La jueza en vez de insistir, acata, ¿no? Se allana el desacato de la asamblea y me vinculan al caso. Toda esa irregularidad y podemos seguir conversando al respecto. Entonces nos van a llamar a juicio. Como yo tengo orden de prisión, no me puedo presentar y van entonces a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba y así me matan civilmente, políticamente, desde todos esos años. Y en Ecuador se realizó el foro popular y comunitario una comunicación para todos y todas en donde se presentó la naturaleza sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Este foro se realizó en el auditorio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y en ese en ese lugar las organizaciones sociales, asociaciones y medios comunitarios buscan posicionar sus propuestas para la reforma de la Ley de Comunicación. Radio Temblor estuvo allí, obtuvo algunos testimonios. Gustavo Soy Samia Maldonado, soy miembro de la comunidad Kichwa Otavalo del Ecuador. Estamos aquí eh, reunidos en en asamblea para como eh, hablar sobre la eh, reforma que está próxima a hacerse a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, eh en donde hasta el momento hemos tenido algunas acciones afirmativas eh en favor de los pueblos originarios de aquí del, del Ecuador y de colectivos sociales y es algo que se se está pensando en eliminar de la de la Ley Orgánica de Comunicación en una, en una reforma. Entonces, en vista de que se van a hacer estos cambios, lo que estamos haciendo es socializando los cambios que van a haber en la Ley Orgánica de Comunicación con otros colectivos, con otros medios comunitarios para mirar qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestra posición frente a a esta situación. Hola, mi nombre es Jacqueline Gallegos soy parte de Áfrocomunicaciones. Eh Áfrocomunicaciones es un colectivo que busca desde la comunicación incluir al pueblo afro. Pueblo afro que en nuestros países y en y aquí en Ecuador ha sido un pueblo excluido, excluido de las espectros radioeléctricos, de las frecuencias, de de la del poder en sí que da la comunicación. Estamos ahora debatiendo y queriendo que la ley de comunicación incluya a los pueblos y nacionalidades Ah, con acciones afirmativas en las que podemos por lo menos toda esa trayectoria de años de no estar presentes, estas acciones permitan a que el pueblo afroecuatoriano pueda estar eh, como parte de la ley y a la vez que pueda participar de ella. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Y en Nicaragua el Ministerio Público de este país acusó a 23 manifestantes antigubernamentales de las ciudades de Cebaco y Tipitapa al norte del país por crimen organizado, terrorismo entre otros delitos, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país desde el pasado 18 de abril el Ministerio Público acusó a varias personas eh de, de estar involucrados en una serie de actos que han sido eh, calificados, según la ley, eh, la ley nicaragüense, como actos eh, terroristas y delictivos. Eh, los, eh, también la Fiscalía acusó a 11 personas por el delito de crimen organizado, terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos, eh, portación o tenencia ilegal de armas, fabricación y tenencia y uso de armas restringidas, sustancias y artefactos explosivos, en perjuicio de habitantes de las poblaciones, en una serie de actos que han sido calificados, que están ubicadas al norte de Nicaragua. La causa radica en el juzgado 5o del Distrito Penal de Audiencia de Managua donde se realizó la audiencia preliminar. En las organizaciones, algunas organizaciones de derechos humanos y en este caso también la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha em emitido eh comunicados y posiciones que indican que estas uh, acciones del Ministerio Público están violando las normativas eh y procesos de los ciudadanos que están señalados de estos delitos. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.